Muy bien, continuamos en esta mañana. 11 en punto. 11 de la mañana de este día lunes de Reyes. Aquí estamos a través de r a d i o Encuentro 103.9 de Tudial. 27 grados 5 décimas. La temperatura actual máxima para hoy, 33 grados. Cuéntanos, a través del 36, 58, 30. ¿Te vas para la playa? ¿Te quedas en la costa acá del río? ¿Te cruzas a Patagones? ¿Hacia dónde vas? ¿Los pocitos? ¿Por qué no? Bueno, yo l e invito、Blas? a que nos vayamos para. Para、vale. allá, para la gran ciudad. Bien. Nos vamos, nos vamos con los compitas de radiográfica, ¿le parece? Sí, nos vamos, por favor. Sí, para allá. bueno, estamos en comunicación con Leo Martín, bueno, que está también radiográfica, parte de Farco, por supuesto. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. Acá Karina e Nico desde Radio Encuentro, Viedma. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo grande para todos los oyentes también. Bueno, un gusto、eh, tenerte por aquí. Bueno, más que nada era eso, ¿no? Sabemos de que、eh, hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿no? Esto de los despidos, desmantelamientos, desguace, realmente. Así que, bueno, queríamos para dicha hablar con vos porque sabemos de que estuviste en estas jornadas en el Aroldo Conti, allí en la ex ESMA, donde, bueno,、eh, ahí sucedió, ¿no? Esto de los despidos y demás. Sí, sí, el sábado, para poner un poco en contexto,、sí. e、eh, el espacio de la memoria donde funcionaba la, la ESMA,、eh, bueno, allí está la Secretaría, funciona la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y, y viene en el último periodo, a lo largo de todo el año, pero sobre todo en, en las últimas semanas, con un desguace importante, con centenares de despidos que, que se están dando allí. Y con la última noticia que se conoció el 31 de diciembre, les mandan un mensaje a los trabajadores del Centro Cultural Adoldo Conti, que tiene 15 años de, de, de trayectoria ya, ¿no? Y, y les decían que se iba a cerrar por reestructuración por 30 días y de los 90 trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones allí, que iban a despedir、eh, a 60. Bueno, a partir de eso se dio. Eh, asambleas el jueves pasado, el 2 de enero, ahí mismo ya se dio una asamblea. El viernes, una misa que ofició el padre Toto de b e r i a Y el día sábado se realizó un festival, el que mencionaban ustedes,、sí. también allí en lo que es la ex-demo, en el espacio de la memoria, con、eh, el disparador de la defensa del Centro Cultural Conti, pero también con un reclamo mucho más amplio que tiene que ver con、eh, que se mantengan las políticas. De memoria, verdad、eh, y justicia. n o Fue bastante multitudinario. Eso, uno ve que está.、Eh, a mí me toca recorrer mucho la calle. Yo soy en radiográfica, suelo hacer las coberturas más bien callejeras. En,、eh, a Lo largo... ...lo hice a lo largo de todo el 2024. Y me sorprendió primero la masividad del otro día. n o fue,、mm. fue un festival que tuvo una, una gran masividad con gente de todas las edades. Había mucha gente joven. Eh, también adultos, personas mayores. Bueno, fue, me parece、eh, importante en términos numéricos esta, esta convocatoria y este respaldo digo, que el CONT i e s la superficie, pero tiene que ver con las políticas de memoria verde y justicia. Bien, el, no solamente organizaciones o gremios y demás, ¿qué, qué tipo de banderas se vieron? Mirá, de, de, ya el festival de por sí era impulsado por a t、sí, Capital, sí, sí por a t Capital y, y, bueno, por la, obviamente la, la Junta Interna allí en la Secretaría de Derechos Humanos. Y después había participación de algunas organizaciones sindicales, entre ellas estaba. Sin p r e b a no fue tan.、Eh, a ver, el acompañamiento uno también lo podía ver. En forma individual, no, tan, no tanto así en organizaciones que llevaban su bandera, más con, con una estructura, digo.、Eh, después, organismos de derechos humanos, obviamente estaban allí presentes: hijos, madres, abuelas y diferentes organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos. Y también、eh, organizaciones políticas, n ¿no? organizaciones o políticas de izquierda, organización. sobre todo, en cuanto, por ejemplo, en cuanto. Eh, a las banderas, así que、eh, ese fue un poco. y mucha gente a pie, ¿no? Mucha、es、gente claro, que. Iba, eso es bueno. q u e el vecino común,、propia. claro, que vaya y acompañe también, eso es,、eh, demuestra esto de, de, del apoyo y de la negación a todo lo que está sucediendo, ¿no? En diferentes lugares, principalmente en espacios de derechos humanos. Tengo entendido que. Sí, perdón, tengo entendido que en el día de hoy va a haber una asamblea, ¿no? Sí, hoy van a continuar con las asambleas para ver los, los pasos a seguir. Eso es lo que nos comentaban el día sábado desde ATE Capital. ¿no? Y, y para poner un poco en contexto también, seguir con、eh, la Secretaría de Derechos Humanos. Comienza el gobierno de Javier m i l e i con poco más de mil trabajadores. n o Y llegó a fin de año con 800 trabajadores, es decir, 200 menos. El tema es que con el final de año. El, el gobierno anunció que iba, a, que, o por lo menos pretendía despedir 400 trabajadores más de esa secretaría, y encima estaba la incertidumbre por 200 personas más, 200 trabajadores y trabajadoras más, que estaban con los contratos que se terminaban el 31 de diciembre, y sabemos cómo funciona eso, ¿no? Cada tres meses el gobierno、eh, se desprende de, de esos trabajadores que están. Bajo esa modalidad. Bueno, entonces, esto, claro, ponía lo que nos contaban desde de, de la o trasecretaría, que esto pone en peligro la, la realización efectiva de un montón de políticas que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos. Y como parte de eso, sucedió lo del Conti, que se dio el 31 de diciembre, ¿no? Pero, por ejemplo, o para... d i g en esa secretaría funciona la CONADI, ¿no? Que es、sí. eh, este organismo encargado. Por ejemplo, de buscar e intentar establecer e、eh, identificar a los nietos que fueron robados de, por la dictadura cívico-militar, ¿no? que nacieron en alguno de los centros clandestinos de detención y que después fueron apropiados. Bueno,、eh, la CONADE cumple un rol fundamental en eso,、eh, es lo que bueno, no, nos contaban, nos detallaban el otro día. Y, y claro, se, justo se c o n o c i ó que había aparecido, habían identificado al nieto número 138 hace algunos días atrás. Bueno, si, si, se, si continúa el desfinanciamiento, continúan los despidos, bueno, políticas de esas características obviamente corren peligro porque se angostan los recursos y las capacidades para poder、eh, encontrar esos nietos que faltan, que se estima que son aproximadamente 300 más. Con respecto a la seguridad, Leo, que, ¿cómo estuvo? Porque, bueno, no, sabemos no, de que está la, la señora Bulch, que le gustan mucho las botas en la calle. Sí, sí, pero no, no hubo. Hubo algunos efectivos、Bien. afuera, la Policía Federal, pero no, no hubo,、no、hubo dispositivos ni, ni hubo estos、eh, operativos desmesurados que suele、eh, desplegar、sí. el Ministerio De seguridad, pero es cierto también que、eh, era dentro del período de la, la ex-ESMA, entonces no había justificativo para desplegar ese, ese operativo en cuanto a que no había corte de calles. No, no, digo, la, la, la excusa que tiene, que toma Patricia Burris para desplegar estos operativos con Policía、sí. Federal u otra fuerza de seguridad、sí. es el corte de calles. ¿no? Eh, esa、Ajá. es la excusa.、Sí. Sabemos que, bueno, también es la superficie. Esto era dentro de la propia、eh, ESMA y me, creo, que,、eh, no sé, no, creo que tampoco le fuera conveniente políticamente、eh, en ese contexto de desplegar u n o p e r a t i v o de seguridad como los que viene haciendo como a lo largo de todo el 2024. Bien,、eh, acá hay una información en el ámbito financiero que、eh, bueno, dio una nota a l b e r t o Baños, que bueno, es el secretario de Derechos Humanos, y、eh, negó. Eh, que vaya a cerrar el espacio de la memoria de la ex ESMA.、Eh, así que, bueno, vamos a ver v a más o s a ver m información, ¿no? Porque esto de que、eh, se desdicen todo el tiempo, ¿no? Este, este gobierno tiene esa manera, esa manía de, bueno, decir, desdecir, hacer, no hacer. Sí, y, y de tirar noticias a veces con, con mucho impacto. Claro. Y,、eh, a, a ver, algo que también hay, hay temor de que, que pueda ocurrir es que. Que se cambie la, la dirección política de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, sí, sí. ¿no? Que, que también, una parte principalmente tiene que ver con, ¿no? con lo que sucedió, investigar y encontrar los responsables, identificar a los nietos durante la última dictadura cívico-militar, pero que, que no se agota allí.、Eh, lo que algunos te mencionan también cuando hablan de qué puede ocurrir con la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, uno tiene una referencia, por ejemplo. El 24 de marzo pasado, cuando también en una fecha tan simbólica, ese día el gobierno nacional sale con un video, por ejemplo, donde habla de la memoria completa.、Eh, Victoria Villarruel, un poco también, tiene ese discurso, ¿no? Y que, bueno, parte de la Secretaría de Derechos Humanos introduzca esta s perspectiva, ¿no? s、sí. la, la de la memoria completa,、eh, que es cierto, puede no. p u e d e seguir existiendo, p u e d e seguir teniendo funciones, la Secretaría de Hechos Humanos, pero con un perfil político distinto al que mantenía hasta ahora. Sí, de hecho, bueno, creo que acá el, es claro, cuando dice acá, de lo, este se, Baños, dice acá de lo que se trata es que no entienden que algunas cosas han cambiado después de tanto tiempo de atropello. Así que quizás, compañero, por ahí va la cosa. Es probable, es probable、sí. que vaya. Pero h baños que r e c u e n un datito de baños que fue designado juez penal、sí. en la última dictadura, en el periodo de la última dictadura cívico-militar. Terrible. Es.、Eh, bueno, tiene evidentemente conexiones o tuvo conexiones en algún momento con esa dictadura, ¿no? Y provocadoramente o no, fue de, con el gobierno de Javier m i l e i designado justamente y nada más y nada menos que frente a la Secretaría de Derechos Humanos. Bien, bueno, Leo, queríamos un poquito tener、eh, esta, esta conversación, esta, este, así que agradecemos tu tiempo también. ¿Cómo está Radiográfica? Bueno, mira,、no, por suerte, Radiográfica, obviamente, tiene un impacto económico, con, como tienen muchos medios,、eh, pero también es cierto que un poco esta parte, este, este, así como con el macrismo, nosotros. Crecimos en oyentes, crecimos en rebote, de algún modo,、eh, pese al desfinanciamiento con Javier m i l e i hemos crecido también en ese sentido, ha crecido mucho nuestro canal de YouTube, las redes sociales, todo el material que vamos generando a través de esos espacios. En esta vida estábamos en una polémica con Fernando f e d i n e o con este、eh, personaje, este consultor político muy cercano al gobierno de Javier Milei, justo estaba hace un ratito saliendo en la radio. Porque nos envió una carta de documentos, p i d i e n d o rectificar una nota. Es el que está a、no, cargo no, de las、piensa. redes, ¿no? Él dice que no. Él、ah, <risa> <risa> dice que no. Él dice que no. Y por eso no e es se intima. Pero Ay, estábamos, en, estábamos en esa polémica. También, bueno, obviamente tuvo mucho rebote、eh, toda la cobertura que venimos haciendo del desguace de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que, dentro, dentro bueno, desde el contexto difícil para todos los trabajadores de prensa. Del país, ni que a b l a para los、sí. medios populares, comunitarios, alternativos, que está realmente muy difícil. Bueno, nosotros por ahora estamos, nos mantenemos y, y tenemos esa. Y a partir de este gobierno también y, y del material que generamos,、eh, hemos ganado y por suerte hemos crecido en oyentes y en rebote en redes sociales, que hoy también es otra parte, obviamente, importante de la comunicación. Qué bueno, qué bueno que. Que, te, que tengamos estas redes también y estos lazos ¿no? eh, con respecto a la comunicación, que hoy por hoy también ¿no? está, está difícil encontrar la noticia posta, la verdad. Sí, oh, y, oh, por lo menos con la perspectiva que lo podemos contar desde、claro. los medios de nuestras características. ¿no? Eh, me parece que eso.、Eh, hay una búsqueda, uno. En, esto, en esta cuestión de ir viendo, de ir probando qué temas, bueno, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con, en nuestro caso puntual, la radiográfica, hablo, lo que tiene que ver con coberturas callejeras, que es una característica nuestra, bueno, ahí nos damos cuenta que, que, que somos, por lo menos en esta zona, en, en Buenos Aires,、eh, en todo lo que tiene que ver AMBA, s Bueno, somos una referencia porque solemos estar en todo ese tipo de coberturas y generar material. Y bueno, yo creo que el desafío para los medios de nuestras características es cómo crecer, cómo interpelar a esas audiencias, cómo buscar, sin perder nuestra propia identidad y obviamente, discusiones que tienen que ver con los repartos de las pautas. Eh, oficiales Que también es, una, es algo que creo que, bueno, que, que, que hace farto y, y que, también, que también desde Radiográfica nosotros pedíamos por eso, ¿no? por una justa distribución de lo que tiene que ver con la pauta oficial. Sí, tal cual.、Eh, te mandamos un abrazo grande a vos y a todos los c u m p i t a s de allá de Radiográfica. Dale, un abrazo igualmente para todos ustedes, un saludo. Gracias. Ahí estaba entonces Leo Martín de Radiográfica contándonos un poquito la actividad que estuvo sucediendo allí en el Aroldo Conti.